Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que en este momento se conecta a la señal de Radio Voz de la Mujer para dar inicio a esta nueva emisión de Cerro La Izquierda, viernes 7 de diciembre de 2018, Estamos iniciando este nuevo programa desde el Cerro La Pólvora como bien decía Para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM En Radio Resumen en www.resumen.cl y en su aplicación TuneIn Saludamos a la gente que nos está escuchando en Radio Aucán de San Fernando 97.5 Radio Valentina de Rangelmo 107.1 y Radio Monte Águila Online Siempre un gusto saludarle pero antes de seguir hablando para no monopolizar la palabra Saluda al Gamaliel, que viene llegando de, Yumbe, de Los Ángeles. Así es, el viaje? Un viaje bastante lateiro en realidad, pero lo bonito y importante es que pudimos llegar a hacer este gran programa. Bueno, reiterar los saludos a todos nuestros amigos y bueno, hacerlo extensivo también a todas las personas que podrán escuchar este programa a través de las diversas plataformas, eh, ya sea a través de nuestro podcast Alojado en Resumen o eh, también a través de nuestra cuenta de Spotify, Así es, oye, tenemos un nutrido programa el día de hoy Vamos a conversar en primera instancia sobre la situación de los empleados del sector público Que están sufriendo una ola de hielos masivos por parte de la administración de Sebastián Piñera Conversaremos sobre la situación en Francia con un periodista chileno radicado allá Pero antes me gustaría tocar lo que se está viviendo en este momento en Fundación Integra Que tiene a gran parte de sus trabajadoras En gran medida también trabajadores Movilizados por una situación bien puntual Que es la, el reajuste que le deben Desde hace cuatro años ya Y por mejores condiciones laborales Para eso vamos a escuchar directamente a Claudia Medina del Sindicato Integra del Bio Bio que nos dice al respecto. La situación que tenemos nosotros en relación a los trabajadores de la oficina regional es bastante compleja. No solamente pensando en el tema remuneracional, en un reajuste que hemos estado esperando largamente por cuatro años, reajuste que no ha llegado sino también porque eh, la última mesa de negociación que tuvimos ayer en la tarde, la verdad es que tuvimos un retroceso importante también en los avances que teníamos en términos de los derechos, de los beneficios laborales. Habían una serie de elementos que eran bastante significativos y que son bastante significativos para los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación. Y en términos de eso, ayer nos dieron la mala noticia de que todos esos bonos o todo eso que habíamos conseguido a través de años se iban a disminuir distintos tipos de bonos que son muy importantes para los y las trabajadoras de la fundación. Yo pertenezco al sindicato de trabajadores y trabajadoras de las oficinas regionales. Somos 1.500 trabajadores y trabajadoras en las oficinas distribuidas a lo largo de todo el país. En este minuto tenemos tomadas las casas. ...regionales de fundación integra en todas las regiones... ...por lo tanto hoy día no hay un desarrollo de funciones de las casas regionales... ...por otra parte en términos de los jardines infantiles... ...también señalar que hay una paralización importante de las actividades... ...hoy día por lo menos en la región del Bio Bio, ...tenemos una gran adhesión al paro de los jardines... ...y esto tiene por supuesto implicancias y consecuencias... ...para las familias, para los niños principalmente... Esperamos que las que las familias puedan comprender que en realidad esta lucha también es por ellos Porque nosotros como oficina regional, en el caso nuestro, somos soporte, damos asesoría, acompañamos, apoyamos a los jardines infantiles en sus diferentes procesos. Y hoy día estamos siendo invisibilizados, nos estamos convirtiendo en trabajadores de segunda, incluso hasta de tercera categoría. A los jardines infantiles durante todo este tiempo sí se les ha aumentado un porcentaje de remuneración, lo que nos parece prudente, por supuesto que está bien, ojalá fuera más. Pero para, para efectos del soporte que damos nosotros como oficina regional, no tenemos esa misma posibilidad. Nosotros no hemos sido reconocidos, no hemos sido valorados como trabajadores. Y eso la verdad es que hoy día nos mueve a movilizarnos, a tomar medidas un poquito más duras, ¿verdad? Como es hacer las tomas de las casas regionales de fundación Integra. Pero no podemos seguir precarizando el trabajo el eslogan de los niños primero, bueno aquí se puede evidenciar, efectivamente es solo un eslogan está en manos del gobierno, está en manos del presidente Piñera, está en manos de la señora Cecilia Morel, que es la presidenta de la fundación de don José Manuel Redi, que es el director ejecutivo puede poner esta toma, puede poner los paros, que los niños y niñas vuelvan a sus jardines con sus tías, donde deben estar, que vamos a tener niños felices en los jardines infantiles pero eso no está en manos de nosotros, está en manos del gobierno de la administración de turno y estamos apelando para que ellos puedan darnos una respuesta positiva a nuestras peticiones que tiene que ver con un reconocimiento a nuestras funciones y además con, con poder continuar, merecer y continuar con los derechos que ya han sido ganados en la calle durante tanto tiempo. Eso en general, la toma todavía es indefinida, no hemos tenido a la fecha, a la hora, ninguna respuesta, así que en tanto eso no ocurra no vamos a deponer las tomas. Es más, podríamos tomar otras medidas. Bueno, ahí eh, podíamos escuchar las palabras de Claudia Medina, quien es dirigente de las trabajadoras de Fundación Integra, que recordemos es una fundación paraestatal. Eh, está en ese raro limbo de organizaciones que son manejadas por eh, esta figura tan atávica, esta figura decimonónica, que es la... La primera dama. La primera dama. Entonces, ahí, ahí, esto claramente depende... <risa> depende que, de... que la persona que hayan elegido como presidente haya elegido una buena un buen, bueno buena un buen co consorte una bueno sí, es muy estúpido por decirlo es muy atávico decimonónico prácticamente sí, pues bueno no. pero yéndonos al, al fondo del asunto el tema es que ahí en palabras de Claudia Medina este eslogan llamado los niños primero eh, se queda en eso porque a la hora de poder invertir o a la hora de ver reflejadas cuáles son las prioridades de inversión social de este gobierno eh, vemos que y de Todos los gobiernos a la fecha en realidad se han visto en general muy disminuido la inversión que se hace para este sector que se está encargado de atender a los niños y niñas. Eso. Vamos a una canción y a la vuelta conversamos sobre un tema similar, la situación de los empleados fiscales con Girra? Jimena Aguirre, dirigente nacional de la ANEF. Escuchamos música, los básques y a la vuelta hacemos cerrar el carro. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana Me parto el lomo y lo que gano es una cagada No quiero vivir así, me vuelvo loco El fin de semana y el descanso se hace nada Llego a dormir y ya comienzo otra jornada No quiero vivir así Yo sigo endeudado Acogotado por las leyes del mercado No quiero vivir así Me vuelvo loco Pasa y pasa, el tiempo sigue el chancho mal pelado No hay solución, si quien legisla no es honrado No quiero vivir así Me vuelvo loco Sonaba entonces los Vázquez, Estamos en este momento iniciando un contacto telefónico con Jimena Aguirre, dirigente nacional de los empleados fiscales. Sí, efectivamente. Nos encontramos ahora conversando a través de teléfono junto a Jimena Aguirre, dirigente de la ANEF. Jimena, ¿cómo estás? Hola, bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, partamos por lo que está aconteciendo en estos momentos. ¿Cuál es la situación que viven los trabajadores públicos en la actualidad? Ah. Nosotros hace años que vivimos situación de precariedad laboral y en, específicamente en cada cambio de gobierno comienza la inestabilidad para los trabajadores y las trabajadoras del Estado a nivel general. Este año ya llevamos, vamos a sumar alrededor de 5.000 despidos en lo que va en la transición del cambio de gobierno. ¿Cuánto me dijiste? Y en la casi 5000 despidos wow. sí, y este año ahora la última semana fueron alrededor de 2000 despidos que se produjeron en distintas reparticiones yo diría que uno de los ministerios más afectados es el Ministerio del Interior donde tenemos más de 1000 despedidos a nivel nacional esto es un 25% de la dotación Y, y hay de todo, hay persecución política, hay despido a todos los niveles, eh, aquí no importa si la gente es gente de carrera, hay despedidos de trabajadores administrativos, despedidos de profesionales, no hay miramiento. Y eso tiene que ver con el sistema laboral que nosotros tenemos en el Estado, que durante toda la posdictadura Se ha venido transando lo que nosotros teníamos que era la carrera funcionaria y la estabilidad laboral en un sector público. Jimena, eh, se para quedado... que puedas, podamos eh, contarle un poco a lo, nuestros vecinos y vecinas, en eh, eh, cortas palabras, qué es la carrera funcionaria y por qué es importante para eh, el país. Mira, la carrera funcionaria es la estabilidad laboral, es como los funcionarios en el sector público van desarrollándose a lo largo de su trayectoria. Nosotros en general aquí la gente trabajaba durante mucho tiempo en el Estado y es necesario porque justamente son quienes le prestan los servicios a la ciudadanía. Nosotros por ejemplo, si uno piensa, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas Pública tiene que fiscalizar todas las obras que generan las empresas. Si nosotros tenemos empleo larga empleo flexible en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo nos cuesta mucho la fiscalización porque cualquier empresario se va a visitar con un fiscalizador del MOPSI es que no le da la habitación a un camino o a lo que se haya licitado, que se tenga que construir un aeropuerto, eh, tenemos la Dirección General de Agua tenemos distintos organismos que fiscalizan la prestación de servicios en el Estado entonces si nosotros no tenemos personas con empleo estable, es muy Es difícil fiscalizar la gestión pública, así que se requiere en general una estabilidad laboral que no tenga que ver con una tranza política que no se ponga en riesgo, eh, que hayan favores políticos. Por eso nosotros abogamos por la estabilidad laboral en el empleo, en la carrera funcionaria. Exigimos que los concursos sean públicos, que sean transparentes, que sean objetivos. Eso al día no se dan los servicios. Simplemente las contrataciones son al dedo, las contratas un empleo precario que se despide anualmente a miles de personas. Y, y esa ha sido una política de, que está ha implantado desde que terminó la dictadura que se ha implantado en democracia. A nosotros en general en el sector público rige el estatuto administrativo y el estatuto administrativo establecía 80% de personas migrantes y 20% de personas la contrata Y durante la democracia lo que se ha hecho es a través de la ley de presupuesto meter una glos, una, un artículo que desarticula establecido en el Estatuto Administrativo respecto a el 80% de planta y el 20% de contrata. Entonces, año a año se desarticula esa norma que está establecida en el Estatuto Administrativo y no hay ninguna voluntad política de respetar lo que está establecido en nuestro Código Laboral. En este caso es el Estatuto, porque eso les permite a las autoridades tener flexibilidad en el empleo y cambiar a las personas como se les ocurra y como quieran, sin evaluaciones técnicas, sin hacer caso a las evaluaciones de desempeño que son anuales que no están establecidas en nuestro código laboral eh, hoy día tenemos flexibilidad, no se respetan eh, las evaluaciones que hay se despide a las personas que están en lista 1 con excelentes evaluaciones este año nosotros por ejemplo nos despidieron a, un, a una jefatura muy importante en el Ministerio de Medio Ambiente y justamente él era quien fiscalizaba toda la normativa medioambiental de las empresas al cambio de gobierno y dicen no, esto señor se va para la casa. Bueno, nosotros lo rescatamos en tribunales a través de un recurso de protección. Hoy día está de nuevo puesto en el Ministerio. Era un profesional que llevaba más de 25 años, requerido en toda América para que vaya a dar asesoría y el gobierno se da el lujo de sacarlo porque no es de su tinte político. Entonces, nos tuvimos que salvar a través de tribunales todo ese conocimiento, ese profesionalismo que le ha puesto, eh, que ha adquirido un profesional durante décadas de formación. Se iba a su casa, se iba en el fondo a prestar servicio a cualquier empresa. Y para nosotros es súper importante que esas personas que tienen el conocimiento, que tienen el know-how del Estado, de lo que requiere este país, sigan trabajando sin importar el cambio de gobierno. Porque nosotros eh, queremos fortalecer un Estado sólido. ¿Pero qué hacemos? Tenemos empleo flexible, tenemos empleo volátil, cambiamos a... Y honorarios ¿sabes? principalmente. No he tocado todavía el punto de los honorarios porque ahí tenemos una situación más grave aún. A nosotros nos están persiguiendo a los dirigentes sindicales de los sindicatos honorarios. Hoy día tenemos tres dirigentes del Ministerio de Educación del Sindicato Honorario. Hay cientos de trabajadores que, que desempeñan la, eh, sus funciones de manera... Con, con un empleo precario. Y resulta que de cinco dirigentes que tenía el sindicato, la viables pide a tres. ¿Y qué hace? Desarticula la organización sindical, aquella organización sindical donde están los trabajadores más precarizados del Estado. No está pasando en el Ministerio de Educación, no está pasando en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Tuvimos una reunión con la ministra hace dos días y ella discrecional y arbitrariamente diciéndonos que ella está velando por los derechos de los trabajadores y por eso despide a dos de los cuatro dirigentes que tiene el sindicato honorario en el ministerio de transporte. Entonces nosotros le decíamos que dejara los dirigentes defender los derechos de los trabajadores y que ella se ocupara de la gestión de la institución donde hay un programa de fiscalización con trabajadores que llevan más de 20 años trabajando honorario. Wow. Esos trabajadores no tienen imposiciones, han tenido lagunas previsionales, Entonces que la autoridad nos diga que por despedir de dirigentes sindicales se está preocupando de la gestión de su ministerio, la verdad es que no logra tener el piso para creerle a una autoridad como esta. Es mentira. Si lo que uno ve es que está atacando el sindicato, justamente un sindicato que ha denunciado toda la precariedad laboral del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte. ¿Cuántos funcionarios o trabajadores y trabajadoras que tiene el Estado en este momento están en esta modalidad de honorario, si es parte del boletariado como se dice. Mira, lo que pasa es que las cifras son diversas. Si nosotros le preguntamos al Ministerio de Hacienda, reconocía poco más de mil trabajadores honorarios, pero los honorarios hicieron un estudio hace dos años atrás y levantaron las cifras directamente del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos entregó cifras que eran superiores a los mil trabajadores que boleteaban para el Estado. Entonces, hasta las cifras oficiales, Son abismantes, con una diferencia eh, tremenda. Entonces, dependiendo de cuál sea la fuente, son los números que se analizan o no se analizan. Pero, ¿podríamos decir que es la mayoría de los funcionarios y funcionarias? Yo te diría que hay un alto porcentaje... No bueno, te puedo decir el dato de que la mayoría de los trabajadores estén a honorarios en el Estado. Sabemos que hay más de 300.000 trabajadores que están prestando servicios a honorario en el Estado, ya sea regularmente, con funciones regulares, o que están boleteando de manera esporádica para suplir funciones regulares en los servicios públicos. Pero sin duda ningún empleador tiene tantos trabajadores honorarios como el Estado ninguno O sea que o sea, podríamos ninguno. decir que el principal precarizador sí. de en, en del empleo en Chile es el mismo Estado. Exactamente. El Estado es el peor empleador de nuestro país. De eso no tengo ninguna duda. Jimena, nos comentabas que el, la cantidad de despedidos en este momento alcanzaba la cifra de dos mil y tanto, ¿no? Recuerdo mal. Sí, esos fueron en la última semana. Y esto se... En la última semana sumamos más de dos mil funcionarios a lo largo de todo el país que fueron notificados. Estos estos despidos comienzan, bueno, además que una fecha muy sensible donde todo el mundo necesita dinero, eh, se produce mientras se estaba negociando el reajuste, por pues eso habrá sido una jugada, eh, no sé, maquiavélica de este gobierno o sea, siempre es maquiavélico agosto, porque agosto les permite no renovar contrato y ejercer la discrecionalidad plena, pese a que la Contraloría estableció la confianza legítima que después pues, la confianza legítima fue extendida a los trabajadores a honorarios que están siendo traspasados a la contrata y además fue reconocido por tribunales la confianza legítima, sin embargo el Estado se aprovecha, las autoridades se aprovechan y despiden discrecionalmente Entonces, el argumento reestructuraciones que nosotros sabemos que nos van están... a de los servicios, pero se inventan reestructuraciones, se ponen en el papel y ahora tenemos que ir a defender a la gente a tribunales. Tenemos tribunales atestados de demandas laborales. El fisco está perdiendo una cantidad de millones que son increíbles la cantidad de recursos que se están derrochando por la mala gestión de las autoridades porque finalmente ellos despiden sin fundamento, pierden las causas en tribunales y quienes pagamos? Todos los chilenos y chilenas Porque aquí la plata no está saliendo de, las, de los bolsillos de las autoridades, está saliendo de los servicios públicos. Lo que te iba a comentar que es más grave aún en nuestra situación y es que eh, nosotros en general, en el sector público, toda la gente que está regida, tanto en horario como por estatuto administrativo, no tiene indemnización por años de servicio, no hay seguro de cesantía, entonces la gente puede haber trabajado 20 años para el Estado y se va con el sueldo del mes. No se va con ningún colchoncito en el bolsillo que alguien pueda decir me compre un taxi, eh, me voy a reconvertir, voy a poner un negocio con esta plata que me llevo de todos los años que trabajé al Estado. No, la gente se va con los días trabajados y con el sueldo del mes después de haber estado 20 años, 25 años de servicio al Estado. Entonces la situación de precariedad, la gente que se está yendo hoy día de despedir, es muy grave, humanitariamente hablando es muy, muy grave. Lo que hizo la negociación del sector público fue horrible, haber tranzado, bajar la movilización en la mesa del sector público, la misma NED con el presidente NANED, que baja la movilización cuando estaba toda la gente en la calle, nosotros ese mismo día nos están notificando de cientos de despidos, los WhatsApp hervían de gente que está... Haciendo notificadas Y así todo Había que mostrar un triunfo Un triunfo miserable De migajas Porque ni siquiera logramos Un 1% de reajuste real Con suerte vamos a llegar al 0,6 Si el PC se proyecta como estaba eh, Proyectado por el mes de noviembre pero eh, nos vamos sin nada y tuvimos que celebrar prácticamente un triunfo del reajuste sabiendo que lo que estaba primando aquí era la precariedad laboral y los miles de despidos que teníamos. Estamos conversando con Jimena Aguirre, ella es dirigenta de los trabajadores agrupados en la ANEF, acerca de... El contexto en el mundo del trabajo público, a propósito de los despidos masivos que se han suscitado en la última semana, último mes, básicamente. Jimena, ¿podrías contarme de las acciones que se han estado llevando a cabo, acciones de resistencia por parte de los trabajadores? Mira, las organizaciones de base han generado harta resistencia, han habido paros. Aquí estuvo en paro nacional la Junae, por ejemplo, que tuvo de trabajadores notificados despedidos arbitrariamente. Ha estado en paro el FOSI, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Ha estado movilizado el Ministerio de Desarrollo Social. Ha estado en movilización el Ministerio del Interior. Nosotros hemos estado apoyando tanto al interior del Ministerio como en las acuerdas del Ministerio del Interior. En general, eh, han habido movilizaciones donde están los servicios más afectados y lo que nos llama tremendamente la atención es cómo se han despedido trabajadores en general de programas sociales. O sea, el foco ha estado puesto en sacar trabajadores de los programas sociales que se venían dando durante años en los distintos gobiernos. ¿Como cuáles? En el fósil, por ejemplo, eh, la mayor cantidad de gente que se pide, gente que trabaja con programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de la Mujer también, gente que trabaja eh, con la población más vulnerable del país gente que trabaja con niños. Sí, claro. Bueno, la situación de Sename es una situación bastante precaria laboralmente. Ustedes ven ahí que la mayor parte de los recursos de Sename son traspasados a organismos privados. En lugar de fortalecer la gestión pública, de fortalecer eh, un mejor servicio, de poner los recursos, ahora que se va a crear una doble institucionalidad ahí, de poner los recursos del Estado, para fortalecer esos organismos, no. Se externalizan los recursos. Se, eh, se pasan a privados. Es lo mismo que nos las que pasa en el área de la salud, pasa también con el servicio público. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en esta materia? Mira, ayer se hizo un paro por un día. La verdad es que nosotros pensamos que es un parito bastante insuficiente respecto a lo que se necesita. La verdad es que nosotros pensamos que aquí se necesita otra conducción sindical. Jimena, ¿cuál ha sido, sido el rol de la, de la mesa en este sentido? Es que sí un rol muy débil para lo que para la realidad que vivimos hoy día de, de la precariedad laboral que tiene el estado finalmente la mesa del sector público esto se ha venido dando año tras año terminamos transando en una negociación del reajuste que es miserable versus miles de despidos y no somos capaces de poner la fuerza en una movilización efectivamente incida políticamente en este país Porque un paro de un día, donde no es un paro efectivo, donde no, no nosotros no vimos ni a la aduana parada, ni a la TGAC parada, no pararon los aeropuertos, no pararon los puertos, no pararon las fronteras, eh, entonces es imposible hacer que la autoridad no nos haga caso. Entonces cuando nosotros estemos realmente convencidos que aquí se requieren medidas de fuerza, de presión y de movilización real, Podemos pensar que vamos a dar un golpe y vamos a cambiar la, la volatilidad en el empleo, la flexibilidad que se está dando en el empleo en el Estado. Pero con esta conducción, que es una conducción débil, que estamos preocupados del reajuste, de unos pesos más, unos bonos más, unos bonos menos, va a ser difícil cambiar la situación de precariedad laboral que se en el Estado. Los mismos trabajadores honorarios, lo que hizo la ANDIME, por ejemplo, la semana pasada, no permitió que el sindicato honorario ingresara a una reunión con la autoridad, con el subsecretario de Educación. Y este lunes, nosotros vinimos a apoyar al sindicato honorario, tuvimos que hacer ocupación del gabinete en el Ministerio de Educación para que la autoridad lo recibiera. Entonces, pues esas cosas no pueden suceder. Nosotros tenemos que ejercer eh, acciones de presión que realmente molesten a la autoridad. Porque si nosotros seguimos dando discursos, poniéndonos las fotos, eh, diciendo que estamos luchando y que aquí estamos los trabajadores, pero en realidad tú tenés todos los servicios funcionando de manera normal adentro, Esto no va a generar ningún impacto. Ya veo. Fuerza eh, de movilización sí. y se requiere también convicción de los trabajadores de base. Jimena, para ir cerrando esta, esta fructífera entrevista, eh, me gustaría que pudieras contarnos acerca de lo que el futuro de esta movilización y algunas palabras eh, para nuestros auditores de Concepción y, y el sur de Chile. Mira, el paro se terminó ayer, ya... Lo que viene ahora es la lucha de Las organizaciones Hay que llevar Los trabajadores tienen que llevar sus causas A tribunales No no hay que dejar de responder en ninguna instancia Hay una instancia interna Los trabajadores que fueron notificados Tienen cinco días para apelar internamente diez días para presentar sus apelaciones En Contraloría General de la República De ahí tenemos 30 días para recursos de protección 60 días para tutelas laborales Y todas las instancias Que haya que utilizar, hay que utilizarla porque nos encontramos a veces con el Consejo de Defensa del Estado en las causas, en tribunales que dice, ¿sabe qué? Estos funcionarios no apelaron en la sede administrativa, así es que esta demanda no tiene ninguna validez y nos ha pasado que efectivamente el juez dice, ah, sí, no hubo presentación en sede administrativa así es que hasta aquí nomás llegamos Entonces hay el consejo para para todos final. los trabajadores que se encuentran en esta que situación hay que luchar hasta el final Esa es, ese es el mensaje. Si logran tener dirigentes que efectivamente puedan sostener movilización y generar impactos a la autoridad, es lo que hay que hacer? Hay que movilizarse, pero además hay que ir en todas las instancias a dar la pelea, en las instancias administrativas, en las instancias judiciales y con movilización. Sentarnos ¿Sí? a esperar a que nos digan lo que tenemos que hacer. La verdad es que las trabajadoras y los trabajadores afectados, si no se mueven. Si se sientan a esperar a que alguien les diga lo que vamos a hacer, entonces estamos perdidos. Hay que empoderarse, hay que moverse, hay que contactarse, hay que exigirle a los dirigentes, hay que tener abogados en las organizaciones y hay que sobre todo cuidar la movilización social. Es la manera que nosotros podemos revertir situaciones. Jimena, ha sido un gusto poder conversar contigo. Estaremos conversando sin duda, yo creo que semanas o meses más. Cuando Hasta luego. Un saludo, muchas gracias por el contacto Un saludo al sur Y los trabajadores deben empoderarse Aquí hay que empoderarse Eso es lo que necesitamos, necesitamos trabajadores empoderados Y jugados, exigiendo En sus organizaciones sindicales resultados Porque si la gente no participa Entonces los dirigentes Hacen libremente lo que quieren ¿taché? Así que un abrazo Y un saludo fraterno, pues seguimos adelante Saludos fraternos a ti también Hasta luego, gracias, chao chao Muchas gracias, Jimena Aguirre, por ese contacto. Nos vamos a continuación a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Haciendo Cerro a la Izquierda en este viernes 7 de noviembre, ¿so escuchamos ese temazo de Areta Franklin Estamos ya en contacto con Ángel Sangüesa, un chileno radicado en Francia. Efectivamente, nos encontramos ahora en un contacto con Ángel Sangüesa. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bastante bien. Mira, conversar eh, con respecto a una movilización que ha copado eh, las portadas y los titulares de todos los medios de comunicación a lo largo del mundo. Eh. Nos estamos refiriendo a la llamada movilización de los chalecos amarillos que está ocurriendo en Francia en estos momentos. Cuéntanos... Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con esa movilización? Mira, yo pienso que lo que primero que tenemos que decir es que esta situación de hoy día cristaliza la movilización de hoy día, cristaliza un malestar social que se viene instalando desde hace mucho tiempo en la sociedad francesa. Eh, hoy día le toca a Macron, pero esto podría haberle sucedido a, a Hollande o a otro de los presidentes que estuvieron de Macron en el gobierno. Eh, la movilización de los chalecos amarillos que en estricto sentido, es la movilización que se hace los días sábados en París y en otras ciudades francesas, hoy día se ha masificado a nivel general y tú tienes movilizaciones durante la semana, como las movilizaciones de los estudiantes, de los profesores, la movilización que hicieron los empleados de, eh, de las ambulancias. El... ¿Por qué? Porque hay una dificultad grande que es la aplicación de las medidas neoliberales que el gobierno está tratando de aplicar en contra del del sistema digamos que llaman el sistema social francés que se refiere simplemente a abrir cada una de las ramas que existen de la producción a la competencia, el caso por ejemplo de la gran, de la inmensa huelga que hicieron los ferroviarios hace un par de meses atrás contra el, a la apertura de las líneas férreas al transporte y a la, a la competencia europea, sabiendo que las líneas férreas, el transporte público y el transporte de pasajeros y, y de mercadería en Francia tiene una fuerte connotación social, es eh, un servicio, digamos, que eh, es dirigido y depende, digamos, del Estado, pero que el gobierno de Macron trató de eh, abrirlo, digamos, a la competencia. Entonces, Oye, estamos con... Que... Tú vives en Lyon, ¿no es verdad? Sí. Yo vivo, yo vivo en Lyon, eh, paso gran parte de mi tiempo en Francia, en este minuto me he puesto en Chile, siguiendo, digamos, indudablemente todas las la, la, la alternativas que, que esta situación provoca. Hoy día mismo hablé con mi hijo, cuya, eh, cuyo liceo, digamos, fue desocupado, digamos, por eh, las fuerzas policiales especializadas de los comandos o sea, del, del, de los CRS, que son las compañías republicanas de seguridad. ya. Eh, que son eh, policías especializados, digamos, en la lucha contra el tipotín, en la lucha contra las manifestaciones, etcétera. Ellos fueron desalojados esta mañana, directamente. Por otro lado, tienes las manifestaciones, las universidades hoy día se encuentran en su gran mayoría cerradas. Eh, hay grave problema con la disminución de los gastos del estado, en investigación y eh, el presupuesto universitario. O sea, por otro lado tenemos eh, eh, el aumento de los impuestos a la, para los eh, eh, para las bencas y sí parte todo para los para los jubilados ya lo cual significa digamos ir a meter la mano digamos en, en la población que tiene las dificultades Oye, Ángel una pregunta mira aquí se se analiza harto y mucha gente afirma Que este un movimiento de derecha e incluso de extrema derecha, ¿tú nos podrías decir desde tu punto de vista quiénes son ya, los chalecos amarillos ya. y quién es la gente que hay, está en este momento en eh, las calles? Hay que partir de la base de una cosa histórica. En, en Francia existe un, un 7-8% de extrema derecha eh, desde la época de Dreyfus. De, de, de Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿ya? O sea, existe y históricamente ha existido un, un, un, un, un sector... Eh, de ultraderecha o nacionalista en Francia, que participa hoy, hoy día. Ahora, eso también se expresó en otro, en otro periodo histórico. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Consejo Nacional de la Resistencia existía ya un grupo que era eh, eh, nacionalista, de extrema derecha, pero antinazi Como Charles ¿verdad? de Gaulle incluso sí. puede ser ca caer ahí. Exactamente. Entonces, eh, efectivamente existe esta esta esta instancia. Ahora, No debemos olvidar que, por ejemplo, eh, los grupos identitarios, que en Francia no representan más allá de 2000, a de 1.500 o 1.000 personas, no tampoco son grupos masivos, pero eh, los gobiernos tratan, cuando hay este tipo de manifestaciones, de dar más realce al hecho que existen estos grupos y que participan en la movilización. Esa es verdad pero no podemos dejar de mencionar que la mayoría de la gente que está protestando en Francia son trabajadores, son gente que ha perdido su nivel de, de compra, que tienen dificultades, digamos, para que el salario o las pensiones le alcancen pa, para vivir eh, eh, todo un mes. Esa es una realidad. O sea, podríamos Francia, decir que quienes están en la calle en este momento es básicamente el pueblo. Claro. O sea, hay grandes sectores populares que se encuentran con dificultades para eh, eh, llegar al fin de mes con lo, con las pocas pensiones que tienen o con los salarios que ya no alcanzan. Esa es una realidad. Okay. Independientemente de que se encuentren en estas movilizaciones, también sectores que representan a la extrema derecha o a la ultra derecha. Pero, digámoslo, son sectores absolutamente minoritarios y los cuales no podemos negar su existencia, pero tampoco que son ellos los que llevan, digamos, el pandero en esta en estas manifestaciones. O sea, podríamos decir que eso de creer que, un, que son manifestaciones del grupo de extrema derecha es la imagen que le ha construido el gobierno y que no y que sí, la gente está cayendo en el juego del gobierno de Macron. Indudablemente, ¿por qué? Porque en ese en ese sentido, hay, cuando tú dices que una movilización de ultra derecha, indudablemente en los sectores de izquierda no aparecen se van a arrestar, no van a salir a manifestar, porque en ningún momento quieren aparecer vinculados a esos sectores, ya, pero esto no es así, o sea cuando el jueves pasado se paran ciento y ciento de, eh, ayudantes de enfermería, que trabajan en las ambulancias, que bloquean la plaza de la Concordia en París, que bloquean la Asamblea Nacional, no es la extrema derecha. Cuando hay todas las universidades paradas en Francia, porque es la realidad, las universidades están cerradas, no es la extrema derecha que paran las universidades. Cuando tú tienes, por ejemplo, el día de ayer, 270 liceos parados en toda Francia, no es la extrema derecha, no. Son pequeños grupos que participan de las manifestaciones, pero son los estudiantes, son los jóvenes, son los trabajadores, son las dueñas de casa, los jubilados que están hoy día en la calle. Entonces, ¿Eh? es, es muy simple para el gobierno decir, ah, no es la extrema derecha. No, ya, hoy día hay un, un, una demanda de, de más de 175 intelectuales, profesores, universitarios, artistas, eh, gente de televisión que son reconocidos, eh, eh, ya que piden calma, que piden que las manifestaciones no se basen en la violencia. El problema está que el nivel de violencia que se está alcanzando ya no tiene límites. Y ese es un problema, y ese es el problema del gobierno, y ese es un problema para mucha gente. Tú me decías, Benante, en una conversación que tuvimos antes de, de salir al aire, que es la movilización más masiva desde el mayo del 68. Exactamente, estas son las movilizaciones más masivas de Francia desde mayo del 78. hubieron durante los años 70 y el año 80, eh, eh, por ejemplo, contra la reforma Maladur, que fue una reforma con respecto a la educación, miles y miles de estudiantes en las calles, pero nunca... Claro, ¿Contra nunca, el Plan Boloña esta, también? O sea, es, una, es la más masiva que ha existido, pero hay una cosa que hay que decir. Efectivamente, el gobierno de Macron dice que el Estado tiene problemas económicos. Es verdad, el Estado francés tiene problemas económicos, pero no va a buscar el dinero donde corresponde. Hay que decir que en Francia, la evasión fiscal anual representa mil millones de, dólares de euros al año. ¿ya? Y quienes no lo pagan los impuestos son los ricos. Quienes no pagan, quienes evaden la edad fiscalmente son los ricos. Entonces, el gobierno, en vez de ir a buscar la plata donde corresponde, porque los que pagan los impuestos son los pobres, son los trabajadores, son los empleados, empleados públicos, empleados privados. Pero los ricos negocian sus impuestos, acumulan grandes deudas y después van a negociar para no pagar completamente esa deuda. Pero la cifra es concreta y estas son cifras que salen de la Europa. El Consejo Europeo ha determinado que en Globalmente en Europa, cada año, hay casi mil millones de evasión fiscal. Y que la parte que le corresponde a Francia son mil millones. ¿Ya? O sea que este el déficit que tiene el Estado, de este déficit fiscal, en lugar de sacarlo a los ricos como correspondería, se lo está quitando al a la gente, a la clase trabajadora, a través de impuestos como el impuesto a la benzina que fue el que dio... Origen a todo esto, pero claramente en este momento ya no se trata de un movimiento que pide que la benzina no sea más cara, sino que no, se han ido sumando muchas no. más demandas, como la que decías tú del empleo fiscales, del, del supuesto, tema verdad, educacional, verdad, es de es salud. Que, tú, tienes, tú tienes que pensar una cosa, digamos que, por ejemplo, en Francia dice, tú dices asimilar la benzina a los autos, pero no es no es solamente eso, porque los combustibles, por ejemplo, significan la calefacción de todos los edificios, ya de todas las habitaciones estamos en invierno, es decir que a toda la gente en, la, en, la, en las facturas que lleguen a partir del mes de fin de, de diciembre en las la facturas de enero, febrero y marzo que son los meses de invierno las facturas de, de, de combustible por el, el, el, el, el, el, el van, a, van a aumentar y eso no tiene nada que ver con los autos la, además es que el precio la de la, la benzina influye por, en todas las mercancías a través del transporte es, en camiones de estos es, ¿Ya? Y la calefacción en Francia se hace a través del petróleo. ¿ya? Entonces cada familia se va a encontrar con una nota mucho más pesada a pagar por la calefacción en invierno. ¿ya? Una casa que no tenga calefacción en invierno es un verdadero problema en Francia. ¿ya? Los, el frío es bastante grande ya, ¿ya? y eso además está socializado. ¿ya? Tú, tú, tú podrías cortarlo en tu casa. ¿ya? Pero yo digo, o sea, tendría que estar viviendo con, con, con, con, con cuatro chalecos, digamos, eh, eh, de claro. condiciones. Y aplastado en Frasada. Exactamente. O sea, Oye, no, pero, no el problema, el auto. además ¿Ya? del tema de los combustibles, ¿qué otras son las demandas principales de este movimiento? Mira, las demandas están, ahí, ahí, ahí se, ha, se ha solicitado la aumentación de el salario mínimo. En Francia no existe un salario mínimo para los jubilados. Es decir, la jubilación en Francia está determinada en función de los años que tú trabajas. ¿Ya? Pero hoy día, el alza del costo de la vida, esos... Eh, No ha sido indexado la ASA al coste de la vida. Entonces los, lo, lo, lo, los jubilados se encuentran hoy día con una jubilación muy pequeña y no pueden ya vivir completamente eh, eh, el, el, el resto del año, entonces o sea, el resto del mes. Entonces son los que están solicitando una aumentación ya de eh, las pensiones para los jubilados. Por otro lado, digamos, están solicitando que se resuelva el problema de los inmigrados y no cerrando la frontera. Sino que desarrollando el principio de que los inmigrados que llegan hoy día, que son mayormente eh, eh, sirios y eh, libios, es Francia la que creó los conflictos en esos países bombardeando Libia y Siria, generando el problema humanitario que se, que, que se ha producido, digamos, con la, con, con, con la imposibilidad para la gente de seguir viviendo en sus respectivos países. Se está solicitando, por ejemplo, que se aumenten los salarios de la gente que trabaja en el sector de la salud, que se deje de abandonar los sectores eh, eh, rurales. Entonces, todo eso va ido creciendo, creando condiciones para que cada día más cantidad de gente se incorpore, digamos, a este proceso de protesta. Porque no es solamente el problema de los chalecos amarillos, no es solamente un problema de alza en los precios de los combustibles. Hay lugares que la gente ha empezado a dominar de ciertos educacionales, de ciertos servicios públicos. O sea, los servicios públicos hoy día no están cubriendo la, el conjunto del territorio francés. Hay que saber que en Francia existen eh, connotaciones que aquí nosotros no conocemos. Por ejemplo, en Francia tienen la ciudad, el pueblo, y hay un concepto que se llama el AMO, que son tres, cuatro, cinco, seis casas. Ya gente que vive en el campo de esas condiciones, que tienen electricidad, que tienen agua, que tienen, que tienen todos los beneficios, pero que hoy día se cuentan que, por ejemplo, ya no tienen correo. ¿Ya? ya no pueden enviar las cartas normales si, si no tienen que tan ya Entonces hay una, una, una degradación del servicio, de los servicios públicos y esa degradación está orquestada y organizada por los gobiernos. Y el gobierno de Macron ha sido bastante categórico a eso. Entonces hoy día la gente se encuentra en la calle fundamentalmente reivindicando los derechos que cada día le han ido aportando y solicitando que esa principio de, de, de igualdad que existe en la constitución francesa sea para todo el mundo, o sea que los impuestos por ejemplo los pague todo el mundo y no solamente los trabajadores, los empleados El, Estamos Era conversando con Ángel Sanguesa, periodista chileno radicado en Francia, acerca de las movilizaciones de los llamados chalecos amarillos que se han estado y más, eh, y más sucediendo a lo largo y ancho de Francia. Cuéntanos un poco ya para ir cerrando eh, cuáles son las per perspectivas de este movimiento. Mira, hay, hay dos acciones que se van a producir eh, una una mañana, mañana hay una gran manifestación llamada en París y el próximo lunes. Eh, los principales partidos de izquierda van a presentar una moción de censura en el Parlamento y en la Asamblea Nacional. La, la moción la van a presentar el Frente de, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el, el, el lo que se, se denomina la Francia Insunista. Ellos van a presentar esta moción no hay mucha perspectiva digamos eh, que sea acogida porque el partido de, de Macron tiene la mayoría en la mayoría en el parlamento, pero ellos van a hacer esta acción el el el, el lunes. Por otro lado, hay eh, importantes sectores políticos ya. Eh, como los republicanos, el uno de los jefes de los republicanos del, de, la, de la región eh, eh, de Marsella está solicitando y exigiendo que el gobierno se ponga a discutir, se ponga a negociar y se pare la, la, la, la, la soberbia, porque hoy día digamos, la soberbia del gobierno lo único que hace es eh, incentivar y a pos posibilizar la crisis que se está viviendo en Francia en este minuto. Pero las perspectivas son claras, la gente queremos, la gente no se va a desmovilizar, la gente no se va a parar. ¿Tú crees Entonces, que ¿sí? existe la posibilidad de que el pueblo francés derroque al gobierno de Macron? Mira, hay una posibilidad muy concreta, Macron lo que podría hacer es derrogar a Macron, lo que constitucionalmente, por ejemplo, Macron podría pedir, eh, la, podría haber una disolución de la asamblea nacional, pero eso significaría elecciones anticipadas, no presidenciales, sino que elecciones anticipadas de, de a la asamblea nacional del poder legislativo del poder legislativo oye eh, Ángel para ir cerrando ya tú me comentabas también de antes que mañana supuestamente en Francia debería ocurrir lo que para nosotros sería la PCU que es una prueba que rinden los estudiantes secundarios para entrar a la ¿Sí? universidad y que esta está su suspendida porque no hay dónde ¿Sí? darla exactamente eh, mañana eh, es el examen blanco que llaman Porque en Francia hay, hay, un, hay, una, hay una prueba de preparación ¿ya? que se hace justo antes de terminar el año, que es el examen blanco de la PSU, que sería el compartido a la, la PSU chilena. Eh, este examen blanco, que es muy importante para los estudiantes porque les permite eh, calibrar los tiempos, calibrar, eh, eh, porque en Francia el sistema no es con una pregunta con cinco posibilidades que tú, que tú descartas, eligiendo una, sino que es por el antiguo actividad chileno donde tú escribes. Eh, pregunta es bastante larga, respuesta es bastante larga. De desarrollo. Entonces, bueno, esta prueba está suspendida, que la mañana eh, es bastante difícil, bastante complicada ponerle, ponerla en ruta, porque es, eh, es, la misma, es en las mismas condiciones que la, que la definitiva, pero. Es como en un ensayo manera. general. Es un ensayo general, exactamente. ¿ya? Y ahora si lo suspenden mañana, eh, no saben cuándo eh, eh, y en qué condiciones podrían presentarlo eh, el próximo año. Pero de todas maneras, este ensayo general tiene que realizarse en algún momento. ¿Bien? Complicada la situación entonces, siguen, seguiremos atentos a lo que esté sucediendo, y atentos también a este un movimiento de masa se podría catalogar, algo que a mucha gente se la había olvidado y que cuesta entenderlo, por eso lo trata como movimiento de derecha, pese a que estén presentes. Claro. Sí, sí, o sea, es un movimiento de masa que están representados, digamos, todos los sectores políticos. Eso es verdad, no podemos descartarlo, pero tampoco es un, es un movimiento de extrema a derecha ni a derecha. ya Porque los que se movilizan en Francia y se han movilizado en Francia históricamente, en la izquierda son los trabajadores y el movimiento popular. Ahora Y vaya que, que históricamente. Día... <risas> Exactamente. Entonces, que hoy día eh, aparezcan algunos sectores de derecha involucrados en este movimiento, no significa que podemos catalogarlo. De un, de un movimiento de extrema derecha o derecha, es, es un movimiento de masa, y son trabajadores son estudiantes, son jubilados son ansiados empleados públicos los que se movilizan mm. entonces, eh, malamente podríamos decir hoy día que es la extrema derecha que está movilizada en Francia mm. lo que podemos decir es que efectivamente sí hay un grado agudo de, eh, de, de, de, de violencia eh, la gente está muy muy eh, eh, encima del, de, de, de las situaciones, y eso podría generar el, el, el, el, el, el, una situación más, más dramática, pero hasta ahora no han habido muertos, no han habido, digamos, eh, eh, eh, grandes golpizas, excepto, digamos, lo que pasó ayer en un liceo en Malayolí, donde la policía detuvo a 150 estudiantes y lo mantuvo de rodillas con la mano en la cabeza. Ese solo hecho significó que en Francia existe una institución que se llama el Defensor de los Derechos, y que eh, tomó carta en el asunto, y es un y un organismo público, ¿ya? y los lo, lo, los policías que se organizan están hoy día digamos eh, obligados a dar respuesta porque sean cuales sean las circunstancias en Francia existe un Estado de Derecho, cuando tú te movilizas y haces mov manifestaciones, siempre tus derechos son respetados, tienen que ser respetados y cuando pasan situaciones de este estilo, indudablemente digamos que crean una, una, una, una imagen y una situación que instituciones públicas como el defensor de derecho no está dispuesto digamos a claro. que sean que pasen impunemente ahora Cuando reprimen, reprimen, no se no dan cuenta que darle. Pero hasta hoy día, en estas condiciones, que está bastante duro el movimiento, no han habido eh, eh, muertos, y en el caso, digamos, de la, la jornada de ayer, por ejemplo, eh, en el sur de Francia, hubo, en, hubo 11 eh, heridos eh, de diferente gravedad, eh, ocho eran policías, dos eran estudiantes y uno era un profesor. ¿ya? Bueno, Ángel, no, ¿ya? No. ¿pudiste ver ese video en donde...? eh aparecía cierto sector de la policía francesa negándose a reprimir sí exactamente hay que saber que en Francia la policía tiene a tener sindicato ya entonces eh, los, los sindicatos y los sindicatos son eh, mayoritariamente de izquierda ya mayoritariamente los sindicatos de la policía están afiliados a la a la CFTC que es el, el, la organización socialista de sindicatos o a la CGT donde, donde la mayoría son comunistas entonces en la realidad que son sindicalizados tienen derecho digamos a, a exprimir y hoy día hay un sindicato que llamó digamos a, a paralizarse bueno en este tipo de circunstancias no pueden porque hay siempre funcionarios del Ministerio del Interior pero por ejemplo los cuadros administrativos de algunos sindicatos de policía podrían también estar en paro De hecho también que la policía se negara a reprimir fue utilizado por algunos para decir que que, estaba, que era un movimiento de derecho. Oye, sí. eh, muchas gracias Ángel por este contacto, a propósito vimos rayado el arco del triunfo, creo que eso nos pasaba desde Napoleón que tocaran ese monumento. Eh, sí, sí es, es raro, es muy muy extraño, yo eh, llamé hoy día a algunos compañeros, a algunos amigos Y eh, de memoria nadie recordaba que el arco del triunfo haya tenido un rayado Ni siquiera a la época de mayo del 78 ¿ya? Eh, eh, eh, en, para, para, eh, en, en Francia es un símbolo eh, porque el arco del triunfo es eh, la tumba del soldado desconocido ¿ya? Eh, De memoria eh, los compañeros me decían Nunca habían habido rayados en el arco del triunfo Al menos digamos en los últimos 60, 70 años Así que eso Seguiremos atentos Ángel entonces, cualquier cosa nos podemos contactar contigo de nuevo. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto no va a quedar así. Simplemente se va a acabar las manifestaciones. Yo pienso que va a haber un largo proceso de negociación. Yo pienso que eh, en Francia hay algo nuevo que está pasando. que esto va eh, necesariamente tener que encajar en alguna situación nueva eh, con respecto a las reivindicaciones que están, que se están expresando en la calle. Perfecto. Ahí muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu contacto. Ya, pues. Hasta luego. Un gusto con Hasta luego. Chao, que estén bien. Conversábamos con Ángel Sangüesa, periodista chileno radicado en Lyon, Francia, sobre la situación de este movimiento masivo, movimiento de masas propiamente tal, que se ha caracterizado por los chalecos amarillos, pero es mucho más que eso. Ya vamos despidiéndonos, Gamaliel yo tengo algo bueno que destacar de esta semana en Chile a ver, ocurrió hace poquitito, no sé si sabías que el Tribunal Ambiental de Valdivia, esto ya cambiando absolutamente de tema, pero también muy relacionado con respecto a aquello, Tribunal Ambiental de Valdivia resuelve suspender proceso de desalojo de los habitantes del sector Punilla de San Fabián de Alico y ordena a la empresa Astaldi restituir los bienes e inmuebles retenidos tras los desalojos ocurridos los días 21 y 22 de noviembre el fallo dado a conocer este jueves acogió la medida cautelar presentada por el lado de los afectados, esto es eh, en el Tribunal Ambiental eh, de Valdivia, así que un saludo para todas aquellas personas que y nuestra solidaridad también para todas aquellas personas que fueron desalojadas una excelente noticia entonces para cerrar esta semana, nosotros nos despedimos vamos a escuchar música hecha en nuestra zona eh, una banda que se había separado pero volvió para grabar un tema dedicado a su ciudad, que no oh. es Concepción pero es por aquí cerca es Primavera de Praga Ya. La canción se llama Los Ángeles Así que nos despedimos con eso Y nos encontramos la próxima semana En una nueva emisión de Cerro a la Izquierda Saludos, chao chao Casa del Sol es donde en este momento estoy y no esperaba encontrarte aquí. ¿Cómo estás?